Ayer, cerca de las cinco y media de la tarde, el canciller Héctor Timerman cerró el primer capítulo de la operación Nisman y lo hizo con un testimonio clave. El ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, terminó con uno de los grandes argumentos del fiscal: Argentina nunca pidió el levantamiento de las alertas rojas. Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que usted y yo. Hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso Amia. Usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. Recuerdo específicamente cuando hablamos por teléfono. Después de los informes de los medios de comunicación en Argentina e Irán que falsamente indicaban que el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán en enero del 2013 afectaba la validez de las notificaciones rojas de Interpol, he dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que Interpol dio la bienvenida a todos los esfuerzos de Argentina e Irán. Para cooperar en el caso Amia. Recuerdo con qué pasión habló una vez más de las víctimas y sus seres queridos que han sufrido tan profundamente y que merecen ver que la investigación avance y que los responsables de este ataque terrorista mortal sean llevados ante la justicia. Un cordial saludo, Ronald Noble, secretario general de Interpol. Desde noviembre, del 2002, desde noviembre del año 2000 a noviembre del 2014. Acá está la copia, la traducción en castellano del correo electrónico del exsecretario general de Interpol, que actuó durante todo el proceso de las circulares rojas del de,、eh, caso Amia. Con esto queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. Y lo único que cabría preguntarle es: ¿por qué sigue mintiendo y si no debería decir la verdad? El próximo lunes, a las 3 de la tarde, Nisman, con el apoyo de parte de la oposición política y de toda la prensa hegemónica, va a comenzar a rendir cuentas ante las 86 personas que perdieron la vida el 18 de julio de 1994.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 ...de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos esta hora de radio que hará centro en lo que sucedió en la República Argentina en los tres últimos días, que hará centro en la denuncia del fiscal Nisman y que intentará recrear a través de 60 minutos de radio todo lo que se fue escuchando en los últimos tres días, pero también ir hacia atrás. Y encontrar algunas respuestas fundamentales de este tema en el archivo. Lo cierto es que el Grupo Clarín, el martes pasado, y el fiscal Alberto Nisman, dos días después, armaron una operación de altísimo impacto en la que el gobierno argentino apareció como cómplice, primero del terrorismo antisemita en París, y después como responsable de la impunidad de la que gozan los supuestos responsables del atentado a la AMIA. En su principal título de etapa, k a r i n dijo: Timerman m recibió orden de no asistir a la gran marcha en París. Y el martes llegó la respuesta del canciller: Es falso que consulté con la presidenta sobre la participación en la marcha de París. Reitero: Es falso que consulté con la presidenta sobre la participación en la marcha de París. Recién el domingo a la tarde le envié el comunicado de la Cancillería sobre el atentado en Nigeria. Tampoco en ese momento hablé con la presidenta. Llama la atención que quien firma la nota, María Laura Viñolo, corresponsal de Clarín en París, no estaba en París, ya que se encontraba asistiendo a fiestas en Punta del Este, tal como lo atestiguan los medios que cubren ese tipo de noticias. Cuando aterricé en París de regreso a la República Popular China, la embajadora argentina me avisó que la Cancillería Francesa preguntó si deseaba firmar el libro de condolencias por los atentados en París. Por supuesto que fui como lo hubiese hecho con cualquier gobierno que atraviese una situación similar. El domingo fui a la marcha. Participé con un grupo de amigos y familiares junto al pueblo francés. Como muchas veces a lo largo de mi vida, lo hice en Buenos Aires, en Israel, en Venezuela, en Chile, en Italia y otros países. Siempre a favor de la vida y la libertad. Jamás haciendo diferencias, porque todas las víctimas son víctimas. Preferí estar con el ciudadano común. Fui, fue mi decisión y no me arrepiento. Francia siempre fue solidaria con los argentinos perseguidos por la dictadura. Nadie olvida ese gesto. Como tampoco es posible olvidar que mientras Clarín se apropiaba de papel prensa en sociedad con la dictadura, ocultaba, en lo posible, los secuestros y desapariciones de periodistas, entre ellos mi padre. A tal punto llega Clarín en sus ataques a mi persona que no duda en publicar. A cualquiera que quiera denigrarme, desde falsas denuncias hasta comentarios de ex diplomáticos enojados por no recibir tratos preferenciales. Como por ejemplo, Roberto García m o r i t á n hoy habitual columnista de Clarín, quien el 14 de julio del año 2011 me envió el siguiente correo electrónico: Abro comillas. Querido Héctor, estoy muy embolado. Porque hoy Clarín me involucra con mala leche en algo que no es cierto sobre una cuenta que tenía de mis tiempos en el exterior y anterior a cuando era vicecanciller. Realmente tenés razón cada vez que decís que son un agente de mierda. Abrazos, Roberto García Moritán. Clarín no cree en la libertad de expresión, utiliza la libertad de expresión. Como la mejor arma para obtener prebendas de todos y cada uno de los gobiernos a los que extorsionó desde sus tapas. Todos los gobiernos fueron víctimas de los intereses comerciales de los dueños de Clarín. ¿Qué problema para la libertad de expresión si la defensa la encabeza un medio cuyo dueño, Héctor m a ñ e t o está involucrado en un juicio por delitos de lesa humanidad? Firmado Héctor Timerman. m Al día siguiente, el fiscal Nisman dijo que Argentina cambió impunidad por petróleo en la recta final de la primera presidencia de Cristina k i r c h n e r El gran socio de Nisman en toda esta historia es Antonio Stiuso, director de operaciones en la s i d e y responsable del contacto con la CIA y el Mossad, los dos servicios de inteligencia que proporcionaron la mayor parte de la información. Sobre la pista iraní, esa pista a la que se aferró tanto el fiscal. El miércoles al mediodía, la respuesta de Aníbal Fernández. Los que decidimos formalmente decir que ese acuerdo correspondía que caminara, somos los senadores y los diputados que aprobamos ese tema. En todo caso, lo que lo aprobamos fuimos nosotros, p u e si s lo hubiéramos rechazado, ahí hubiera muerto el tratado que está siendo discutido en este momento. Un、uh -huh. sinsentido lo que está sucediendo. Es un ridículo lo que está sucediendo, un manotazo de a g a d o típico de alguien que respondía a otras estructuras o tiene relaciones con otras estructuras y que nosotros, evidentemente, estamos viendo cómo reaccionan en ese marco del manotazo de a g a d o u n a c o s a que No tiene ningún nacidero y que la verdad pensar que se puede citar a una presidenta de la nación por ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional. ¿Por qué no citaron a los senadores y a los diputados que lo aprobamos? e Una estupidez. Los Wikileaks de la Embajada Norteamericana en la Argentina ya habían confirmado que Estiuso trabajaba más para el Mossad y la CIA que para el gobierno argentino. Y que Nisman trabajaba a las órdenes de Estiuso mucho más que para la justicia. La culminación del proceso terminó de confirmarlo. Por la noche, Nisman eligió TN para contar su historia. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero, pero, pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina k i r c h n e r hizo una alianza con. El los Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo y a h o r a l e voy a m o s t r a r por qué. El tema es el siguiente.、Eh, el memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como. El inicio de un proceso de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira. Y repito, no equivocación, mentira. El memorándum, el afir, la firma del memorándum, es la finalización de un proceso de impunidad que empieza dos años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que voy a explicar,、eh, a Irán de la causa AMIA. Y lo envía a mantener una negociación. Primero con el canciller sirio en Damasco, al Moladem, y luego con el canciller Yalisa Leji. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Argentina quería esto? Y acá quiero hacer una aclaración porque acá pareciera que el Poder, que el poder Judicial se entromete en facultades del Poder Ejecutivo. Nada más alejado de la realidad.、Eh... El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge en las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos y después aparece r a b a n n e h que me ofreciera armas, que también se va a hablar de eso. El jueves, en la primera mañana de Radio Nacional, el juez de la causa, Amia Rodolfo Canicoba Corral, Criticaba muy duramente al fiscal. Lo que d e b í a haber hecho el fiscal, si quería proceder con alguna claridad, e r a haberlo remitido a la Cámara para que la Cámara sorteara el juzgado que, que le correspondiera. O haberme consultado a mí, que soy el juez natural de la causa. Acá hay una serie de irregularidades, porque nos parece que en dos años. Dentro de la investigación madre, porque él está comisionado para investigar el atentado, no cualquier otra cosa que pase cerca o que tenga alguna vinculación con el atentado. Para eso hay que proceder procesalmente de una manera muy clara, dando la intervención de un juzgado, etc. Porque estas escuchas que se realizan a través de estos c e l e s t i o s no tienen ninguna garantía de autenticidad, de veracidad, ni ningún valor en el expediente. Estas escuchas las hace la Secretaría por sí, ante sí, sin ninguna. Garantía, digamos, procesal de autenticidad. Las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado fijaron rápidamente su, su posición y lo hicieron muy lejos de n i s m a n Sergio u r s t e i n Con mucha preocupación y mucha tristeza, esto demuestra una vez más, después de tantos años, para que se utilizara la causalia, ¿no? Y nunca bajo ningún punto de vista es utilizada para que a alguien le interese llegar a la verdad y a la justicia. Hemos tenido estos manoseos durante años y años. Tenemos esto, ¿no? Espionaje interno, un lugar donde se utiliza para dirimir temas políticos, internas de las i d e Un fiscal, que, bueno, al cual por supuesto no le creemos absolutamente nada. Pero no se lo creemos, no de hoy, no se lo creemos desde hace muchos años, s d e s d e Que estamos pidiendo que lo saquen, ¿no? Pero bueno, tampoco nadie nos escuchó, lo cual determina en esto, ¿no? Otra de las voces era la que escuchabas, la de Diana Malamud, de Memoria Activa. Nos vamos a ir al año 2013. Daniel Komarovsky, integrante de familiares y amigos de las víctimas del atentado a Lamia, la va a resumir dos historias. Una reunión con Cristina Fernández de k i r c h n e r ese año y el primer encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco. Julio 2013. Familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA se reunieron con la Presidenta de la Nación en Casa de Gobierno. Bueno, la Presidenta todos los años nos recibe unos días antes del, del aniversario. Daniel Kovarovsky. Para los familiares. Es una semana muy difícil. Yo soy amigo de los familiares. Yo trabajo hace muchos años, pero soy amigo. Pero para los familiares es una semana extremadamente difícil. El grupo lo componen familiares y sobrevivientes. Y realmente se pone la herida a flor de piel, ¿no?、Mm. Digamos, son la semana previa al. atentamiento. La fecha conmemorativa del atentado, realmente en cada familia se van moviendo situaciones muy, muy difíciles. Y hoy, la reunión con la presidenta, al ser abuela, una nueva abuela,、uh -huh. eh, todos los integrantes estaban muy conmovidos porque realmente cada uno. Que perdieron a un hijo, un hermano,、sí. recuerdan las posibilidades de no poder ser, de no poder continuar con la familia de, de esas personas fallecidas, ¿no?、Uh -huh. Así que es una situación muy, muy conmovedora y muy triste. Familiares, Daniel, que vienen tomando contacto con, con Cristina k i r c h n e r desde su época de senadora, ¿no? Desde que ella comienza sí, a m e t e r s e Sí, sí. En... realmente ella en la comisión bilateral, en la comisión bicameral. Sí. Y realmente, bueno, gente que ahora está, que va a estar sentada en el banquillo de acullados, esa, ella ayudó mucho para que esta gente vaya a juicio oral, ¿no?、Uh -huh. a l s o r r e g u i Corax, c h、eh, m e、eh, los, los exfiscales, m u r i e n y Barbaquia, Veraja, realmente.、Eh, Un montón de gente que tuvo mucho que ver con la, la negación de justicia que tienen los familiares en este momento. ¿no? Uh -huh. Daniel, Además, toda, toda esa gente que usted nombró, todo ese listado tristemente célebre、sí. ligado a la causa,、eh, fundamentalmente tuvo que ver con,、eh, con tapar la verdad.、Eh, fue... Abs absolutamente. absolutamente, esto, está,、sí. esto está, ya está totalmente claro y、uh -huh. demostrado. de Que el pago a Tessetín de los 400 mil dólares hecho con dinero de la CIDE se hizo para desvirtuar todo el juicio.、Uh -huh. O sea, una mente muy lúcida, muy macabra, por supuesto, sí,、claro. organizó todo esto. Y realmente lo llevó a cabo de la manera muy bien planeada. Digamos,、eh, el pago se hizo a propósito con dinero de la CIDE para. Luego que salga a luz y para que luego no tenga ningún tipo de. que no se pueda seguir el juicio adelante porque estaba, digamos, perjudicado todo, ¿no?、Uh -huh. Y en esa historia, en esa cadena de, de, de hechos que, que se fueron multiplicando allá por mediados de la década del 90,、eh, aparece el Fino Palacio con una, con una bolsa de más de 60 cassettes que un buen día desaparecieron y que tuvieron que ver.、Sí. Con conversaciones claves, absolutamente sí, claves sí. para llegar a la verdad. Concretamente, hoy se refrescó, la, se refrescó toda la situación. O sea, para los familiares,、eh, el fino Palacios fue el a s t i z、claro. de la dictadura. n O O sea, se ganó la confianza de los familiares y después、no. realmente los engañó y, y destruyó todas las pruebas que podían haberse sido. Fundamentales para saber la verdad. Se convirtió hasta en un teórico del de terrorismo internacional con un、así、libro, es, así ¿no? con un ese, libro,、claro. con un libro, y que después, un, que después lo condecoren con ser jefe de la Policía Metropolitana, realmente、uh -huh. es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí, sí.、Eh, más cuando nosotros tuvimos, le pedimos reuniones a Macri para que no lo. para comentarle y, y ponerlo al tanto. De la situación en que estaba este hombre en la Causania, ¿no?、Uh -huh. o sea, a ponerlo al tanto. Así que realmente fue. Es muy doloroso porque los familiares sienten de que prácticamente va a ser imposible conseguir la, la verdad del juicio y esto es un razonamiento personal. Creo que si no aparece un s i l i n g o La、mm. causa AMIA no se va a saber la verdad. Exactamente. Como en tantas no, otras. Como en tantas, como en tantas otras sí. situaciones sí. de la justicia. Y yo quiero aclarar algo, no solamente、mm. de lo que pasa acá en la Argentina, de lo que pasa en el mundo. Sí, por supuesto. No, porque a veces, a veces uno dice lo que pasa en la Argentina. No, no, no. A John no. Fisher, a Kennedy nunca se supo quién lo mató. Julio 2013. Familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. Se encontraron con el Papa en el Vaticano. Fue absolutamente emotiva, conmovedora, por lo menos lo que dicen las crónicas. No tuvo muchas audiencias, donde t u v o una hora y media charlando, y charlando de, como pares, y realmente con una apertura、eh, del alma y una caricia al alma, como, dice, como decimos todos.、Uh -huh. Eh, y realmente con un significado、eh, profundo. O sea, el Papa Francisco habló de, de las miserias humanas, habló de, de lo que más, que lo que menos se tiene en cuenta o lo más devaluado son los valores humanos y la vida humana.、Eh, realmente conmovedor que. Que un Papa pueda hablar así de, de su propia institución y del mundo. n o Comentó que cuando bajan las bolsas, en noticia s dos o tres días seguidos, cuando bajan o suben las bolsas,、uh -huh. y cuando mueren miles de personas de hambre, como que el mundo está acostumbrado.、Sí. Y realmente, bueno, y, y nos, nos dio todo el apoyo para seguir con el, el camino de conseguir justicia y saber la verdad. Y. Realmente fue, fue muy, muy emotivo. Los familiares y todos nos sentimos muy halagados de poder tener una reunión tan, tan conmovedora y que se haya puesto en nuestros zapatos.、Uh -huh. una, una maravilla, una maravilla. Realmente la audiencia se charló absolutamente de todo y pudimos compartir con él el afán de paz y, y de cambio. Que tiene que tomar, ¿no? Horacio Lutsky es periodista, autor del libro Brindando en los Escombros, una investigación que va hacia atrás y arranca la, la causa AMIA desde la década del 70. Más o menos la cosa es así: tiempos de Ronald Reagan, Estados Unidos no puede oficialmente, de manera institucional, aportar su ayuda a los contras nicaragüenses y al gobierno de El Salvador en su lucha. Frente a la guerrilla revolucionaria. Y entonces echa mano a dos amigos, la dictadura argentina y el gobierno y los hombres que contrabandean armas desde afuera del gobierno en Israel. Ahí comienza una trama muy particular entre israelíes y argentinos de la dictadura, que según Lutzky nos va a llevar hasta la voladura de la AMIA. Horacio Lutsky. Bueno, creo que acá está la, la clave del de,、eh, seguimiento de Estados Unidos y de la Embajada de Estados Unidos、bueno. respecto a esta causa,、eh, como ha sido revelado abundantemente en los cables de, de Wikileaks,、sí. en, en, en, básicamente en los dos libros que publicó Don, en las publicaciones de página 2 y demás, que ya son de público conocimiento. Esto no es una especulación. La Embajada de Estados Unidos.、Eh, Presionaba en sus reuniones con el fiscal Nisman para que se deje de lado la investigación de la pista local y de las irregularidades,、eh, del mismo modo que el establishment que dirigía la querella oficial. Y eso tiene que ver con lo que vos preguntás.、Uh -huh. eh, porque eh, acá claramente se quiso mantener como compartimentos estancos、eh, los, los grandes crímenes de los años 90. Como que no tienen punto de contacto. Y me estoy refiriendo a los atentados a la embajada y a la, y a la AMIA, pero también al tráfico de armas a Croacia y a Bosnia、uh -huh. y a la voladura de Río t i i o La v a r i d a d es que estos son、eh, causas que están íntimamente vinculadas, que, donde aparecen、eh, nombres en común y, y todas tienen un patrón en común.、Eh, un patrón. Que interesaba particularmente a Estados Unidos, que interesaba al menemismo, y que tuvo que ver con tratos espurios que se hicieron con、eh, agentes iraníes, agentes croatas,、eh, en lo que fue la guerra de los Balcanes.、Uh -huh. eh, como vos mencionás, esta es una trama que viene de muchos años antes y que se inicia en el llamado, para los más viejos les resultará familiar, el Irán Contras, o para los estudiosos del tema.、Uh -huh. eh, Fueron, bueno, negocios、eh, subterráneos de armas、eh, que en aquel momento se hicieron con colaboración de、eh, militares del proceso, militares argentinos, con figuras como Alcazar, con venta de armas、eh, argentinas, pero fundamentalmente israelíes,、eh, que hacían el papel sucio que Estados Unidos no podía hacer.、Bien. Estados Unidos no podía, por este, disposiciones del Congreso, entrar en, en tratos con. con Irán,、eh, recordemos este, que bueno, después de la revolución islámica se produce el, la toma de la embajada de los Estados Unidos por sí, 444、señor. días,、eh, pero surgen este tipo de negocios clandestinos que nunca dejaron de ocurrir.、Eh, todo esto bueno, fue investigado después por el propio Congreso de, de los Estados Unidos, se buscó un chivo expiatorio como único responsable, que era Oliver North, después se, no, se le indultó, pero el que estaba detrás de todo eso era, era Bush.、Eh, En la época que asume Carlos Menem,、eh, o sea, Bush en ese entonces como titular de la CIA, sí, cuando、eh, comienza el régimen menemista y Bush en el gobierno, se reactivan todas esas, esas líneas. Como lo dice Horacio Lutsky, hay que ir a buscar gran parte de las respuestas de la causa a m i a a la década del 90. Podríamos decir,、eh, en el prólogo de la asunción de Carlos Saúl Menem. Dicen que Menem había recibido cerca de 40 millones de dólares en la campaña del 89. Los habían pagado Siria e Irán. A cambio, tenía que entregarle a estos dos países armas y tecnología nuclear en caso de ser presidente. Cuando el riojano llegó a la r o s a d a hubo cambio de planes. Washington reclamó fidelidad y la respuesta fue relaciones carnales. Las piezas claves del Cóndor 1 y 2 fueron enviadas y destruidas en los Estados Unidos. Menem no devolvió los 40 palos verdes y, encima, participó de la primera invasión al Golfo. Me siento muy orgulloso de ser el comandante en jefe de estas Fuerzas Armadas que tanto han hecho, que tanto hacen y que tanto harán por la reconstrucción material y moral de nuestra nación. Me siento orgulloso. De que tengan una decisiva participación en la defensa de la paz a nivel mundial y que la defiendan a toda costa, en cualquier lugar del planeta. Porque si nosotros estamos propiciando、eh, un estado de derecho, un respeto a los derechos, también debemos colaborar para que en el resto del mundo se respeten los, los derechos fundamentales que hacen a la soberanía de los pueblos. Y en este caso, frente a un ataque, a una agresión de una potencia respecto de otra, La Argentina no podía estar o no debía estar、eh, en esa posición de aislamiento, de supuesta neutralidad, que más bien parece indiferencia. ¿Por qué? Porque con esa misma indiferencia después nos trata la comunidad internacional、uh -huh. cuando nosotros estamos también en un conflicto de parecida naturaleza. Entonces, yo creo que en primer término es una política que significa insertarnos dentro de la comunidad internacional. Con derechos y con obligaciones. No podemos nosotros siempre reclamar derechos y no asumir nunca el compromiso de contribuir y colaborar a que rija un equilibrio en las distintas regiones del mundo dentro de nuestras posibilidades. Algunos exintegrantes del ejército, el mundo político y económico de Siria, formaban parte o merodeaban por aquella primera presidencia menemista. Muchos. Ibrahim Al-Ibrahim, esposo de Amira, Alcazar y un descendiente de sirios muy cercano a los Menem. Alberto Jacinto Canore Edul. En su agenda aparecieron muchos de los acusados iraníes en la causa Amia. Cuando comenzó a investigarse a la pista siria, se pensó que los explosivos que volaron la Amia quizás habían salido de fabricaciones militares. <risa> Hemos sido golpeados. La locura. La intolerancia, el odio irracional que se mantiene en la humanidad como una maldición bíblica ha vuelto a elegir a la Argentina como blanco del terror. Quiero pedir perdón por este lamentable episodio y comprometerme a redoblar los esfuerzos para esclarecer este nuevo ataque, pidiendo también ayuda a todos los países del mundo. El primer capítulo de la investigación del atentado se basó en una conexión local, la que brindó asistencia logística, y en dos posibles ejecutores, la pista siria y la iraní. Los tres fueron cubiertos por jueces como Galeano, policías como el Fino Palacios, religiosos como el Rabino Berman y el silencio de los dirigentes de las organizaciones judías en la Argentina. j m é n e z el mismo que siendo presidente ordenó encubrir el atentado a la AMIA y por ello está procesado. El mismo que aún conserva su cargo de senador y lo que es peor, probablemente renueve su mandato. Esto sí que es un verdadero disparate, es una vergüenza. Debería tener una banca y renovarla, pero en la cárcel. El Banco Mayo. Propiedad del titular de la DAIA en 1994, Rubén b e r a j a recibió más de 200 millones de dólares del gobierno menemista para intentar salvar su iliquidez. Necesitamos que el Estado sea capaz de tutelar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Que estos vean en él el aliado natural para enfrentar e l crimen y la violencia. A los que piden nombres les contesto que rechazo la vindicta pública, que respeto a los tribunales, que valoro la justicia y los nombres los vamos a dar a la justicia. Señoras y señores, si queremos justicia tenemos que luchar por la vigencia de las leyes. Tenemos que luchar por un país civilizado y tenemos que dar el ejemplo de que estamos comprometidos. No voy a responder a las provocaciones. Quiero justicia, pero n、no、a justicia de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución. Y aunque tenga que poner la vida para que eso suceda, y aunque me gane el disgusto de ustedes, voy a luchar por eso, sin calificación. e Jorge Erkman. Fue uno de los asesores del proceso de privatizaciones de Menem, titular de la DAIA entre 2000 y 2003, luego de ser un estrecho colaborador de la gestión Veraja. Jorge k i r s e r b a u n exfuncionario de Alfonsín en el Programa Nacional de Democratización de la Cultura, que había ideado Marcos a g u i n i s fue titular de la DAIA entre 2003 y 2006. Fue abogado defensor de Veraja. Roberto Seidenberg, ex vicepresidente de la DAIA, acusado de trabajar para desviar la investigación de la causa Amia, recibió del Banco Mayo casi 5 millones de dólares el banco para comprar acciones de la empresa Corrientes Palas, propiedad de casi todo el directorio del banco, incluidos Veraja y su esposa. Horacio Lusky insiste, hay que ir a buscar gran parte de las respuestas del atentado a Lamia la en el contrabando de armas a Croacia. Bueno, muchos de los、eh, personajes que intervinieron en, en, unos 10 o 15 años antes volvieron a estar operativos para este nuevo contexto que interesaba a Occidente, a Estados Unidos, a Alemania, al Vaticano, que era apoyar a Croacia、eh, En su、eh, lucha por la independencia frente a Serbia, que estaba apoyada por, por los rusos.、Sí. Eh, este es un interés geopolítico, pero、eh, una de las partes de esta lucha, que era Bosnia,、eh, estaba absolutamente desguarnecida y sin armas. Era una república、eh, de base islámica.、Uh -huh. Bueno, quienes,、eh, y esto también está ampliamente documentado, quiero decir, en, en investigaciones. También el Congreso de Estados Unidos o periodísticas independientes,、eh, yo algunas las reflejé en el libro,、eh, pero sintetizo con lo siguiente.、Eh, a, hubo un acuerdo para hacerle llegar armas no solo a Croacia, donde participó el menemismo, sino a Bosnia musulmana.、Eh, de esa parte se encargaba Irán, y, básicamente Irán y también fondos de, de Arabia Saudita. Hubo agentes iraníes aquí en Argentina, en Buenos Aires, operando.、Eh, En épocas muy cercanas anteriores a, al atentado a la AMIA.、Eh, bueno, esto salió mal, salió muy mal, y en definitiva la, la sospecha básica es que, digamos, quienes pueden haber estado en, en suministro de armas y explosivos,、eh, básicamente explosivos que pueden haber terminado dentro de la AMIA, eran、eh, una coalición liderada por, por Estados Unidos. Es decir, Lo que en mi opinión se, está, se estuvo todo este tiempo tratando de impedir que se investigue es si、eh, el atentado o los atentados no fueron、eh, consecuencia directa de esos tratos、eh, ocultos que se mantenían con los propios、eh, iraníes y con agentes sirios. Acuérdense que el escándalo del tráfico de armas que lo tuvo Amenen、eh, por un corto lapso en p r i s i ó n est、eh, bueno, estalló. Unos años después, sí, sí. pero cuando se produce el atentado, obviamente desde el gobierno había una indicación de que no existía ni el contrabando de armas, no existía el almacenamiento de, de explosivos acá en el puerto de Buenos Aires, y claramente no se podía investigar、eh, nada que tenga que ver con eso, entre otras cosas, al grupo de sirios que participaban de ese, y organizaban ese contrabando de armas. Ese grupo de sirios tenía una relación íntima, directa y cercana con el presidente Menem.、Uh -huh. Y esa fue la pista que tampoco había que, que investigar según la Embajada de los Estados Unidos.、C、claramente, y según la geopolítica de ese momento, porque además, como había varios personajes muy ligados al presidente Assad de Siria, y como Al-Qa'sar era este, un, un、claro. referente fundamental del régimen, etcétera, etcétera,、eh, Por esa época en Medio Oriente se,、eh, se había avanzado seriamente en la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Siria. Entonces,、eh, todo indica que el, las potencias centrales tenían bastante en claro qué pasó y cómo pasó. Eh, públicamente, eh, bueno, adjudican responsabilidades, pero se han encargado de borrar del expediente el cómo.、Mm. Es decir, todo lo que evidencia por qué y cómo pasó. Volviendo al presente, volviendo a la operación n i s m a n la palabra del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazo. z Decir que en realidad es un pacto de impunidad que, por otra parte, es una facultad del Poder Ejecutivo, acompañada por el,、eh, y ratificada por el Parlamento Nacional. Así que si l l a m a r a n a la Presidenta Indagatoria, deberían llamar al conjunto de legisladores, no solamente aquellos a que votaron a favor, sino que aquellos que inclusive dieron quórum.、Claro. Es absolutamente un disparate,、sí. cuando en realidad lo que se está contemplando es la posibilidad de que. Se puedan ser indagados en su lugar de residencia. Entonces, decir que esto se hizo para darle impunidad a los iraníes, para poder celebrar un, un acuerdo comercial, entonces, verdaderamente un disparate, un disparate que no tiene ninguna s i d e r o Yo adhiero a la posición de la familia de las víctimas fervientemente. Queremos que el fiscal Niman s ahora dé todas las pruebas que tiene, no que ande con un resumen de prensa recorriendo los medios monopólicos para buscar impunidad. El análisis ahora del ministro de Defensa. Agustín Rossi sobre la operación Nisman. Lo primero que tengo que decir es el disparate jurídico y la irresponsabilidad institucional del fiscal Nisman. ¿no? Sí. La verdad, que, que, que hay que decirlo con claridad: la presidenta tiene todas las facultades que le da la propia constitución para hacer acuerdo con cualquier país del mundo, esos acuerdos tienen que ser ratificados en el Parlamento. Fue lo que pasó con el memorándum con Irán. Se debatió en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, estuvo el, el, el canciller Tímenes en ambas cámaras, respondió a la totalidad de las preguntas de los diputados y senadores oficialistas y opositores, se aprobó en ambas cámaras con mayorías holgadas. En, en todo momento dijimos que lo que estábamos buscando con, este, con el memorándum era seguir en búsqueda de la verdad, que para encontrar la verdad había que superar la próxima instancia procesal, que era la toma de declaración indagatoria. Que la legislación argentina no permite la, declaración, la toma de declaración indagatoria a distancia y que el memorándum de entendimiento permitía que por primera vez los imputados por el propio FICAL s NISMA, ciudadanos iraníes, estuviesen frente a la justicia argentina, frente al propio FICAL s y frente al juez de la causa, el doctor Canicoba Corral. La verdad es que esto. Es lo que, lo que hizo y lo que buscó el memorándum de entendimiento. Es decir, como dijo la presidenta en más de una oportunidad, fuimos a w i b u s c a m o s y permanentemente、eh, vamos en el sentido de buscar la verdad de lo que ha sucedido en el caso Amia, d i g a m o s Que eso es lo, lo único que va a generar una sensación reparatoria para el conjunto de los familiares de, de las más de 80 víctimas que tuvo el, el, el cruel atentado contra, contra la Amia.、Sí. De eso. Concluir, como ha concluido el fiscal Nisman, de que la Argentina está en manos de un gobierno presidido por la presidenta de la nación que se ha aliado con el terrorismo internacional,、eh, la verdad es que es un disparate tan grande, tan enorme. Hemos sido el gobierno que ha denunciado al terrorismo internacional en cada una de las sesiones generales de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hemos puesto a la, a la causa AMIA en el mismo lugar de relevancia que la cuestión Malvinas. Hemos debatido. Hemos, hemos ido a cada una de esas asambleas generales acompañado s por los familiares de las víctimas. Los familiares de las víctimas dicen y explicitan que nunca se han sentido tan acompañados como durante el gobierno de a n é s t o r y el gobierno de Cristina. Entonces, la verdad es que es un disparate jurídico lo que ha hecho Nisman, es un grado de irresponsabilidad institucional. Eh, eh, acusar a la presidenta de la nación argentina, no, no lo he visto en ningún lugar ni del mundo,、uh -huh. de aliada al terrorismo internacional, y en tercer lugar, es una canallada política, digamos, n o porque es de una bajeza utilizar、eh, un, un hecho que tanto dolor nos ha, nos ha ocasionado a todos los argentinos y, sobre todo, a los familiares de las víctimas, para hacer las declaraciones, que son declaraciones eminentemente políticas, que el raíz mediático del fiscal Nisma n h i z o Inmediatamente después que presentó la denuncia. ¿no? Olga Dextiar perdió a su hijo Cristian, él tenía 21 años en 1994. Forma parte del grupo 18J y nos va a contar cuál fue la relación de los familiares con dos hombres claves de la justicia en la causa Ambia. Primero nos va a hablar del juez Galeano. Bueno, Galeano creo que、eh, le tocó bailar con l a m a f i a con muy poca experiencia, y que fue manejado, fue manejado、eh, tanto desde el gobierno,、sí. tanto desde el gobierno como、eh, de algún personaje de, como v e r a j a de la Daya,、eh, abogados.、Uh -huh. Y, y creo, porque al principio él、eh, lo veíamos realmente sincero.、Eh, un, en una oportunidad él viajó a Venezuela y nos declaró que cuando viniera nos íbamos a caer de espaldas. Bajó del avión de Venezuela, se fue a la quinta presidencial a encontrarse con el expresidente、eh, Menem、uh -huh. y no nos caímos de espaldas y no supimos lo que pasó. Bueno. todo se terminó. Y así、eh, con todos. Olga d e x t e r hablando ahora del fiscal Nisman, primero de Galeano y ahora de esta segunda decepción. Con Nisman también tuvimos、eh, muchos contactos, muchos,、eh, nos reuníamos a veces y salíamos con, sintiendo que habíamos recibido contenido. Real y verdadero, y otras veces nos sentíamos como que nos habían vendido una gran sanata、eh, solamente para cumplir con nosotros. Bueno, a lo largo de los años,、eh, lo que Nisma nos demostró, la gran credibilidad que teníamos, se fue diluyendo. Se fue diluyendo porque de todo lo que nos prometía, lo único que, el único que se benefició fue él. Que tuvo un gran prestigio internacional, que dio charlas en, en todas partes, no sé si con beneficio económico o no,、uh -huh. eh, no me interesa, pero el, el único que se benefició fue él, porque la causa hace seis años que está paralizada. De los diez años que él la maneja, hace seis años que está paralizada.、Uh -huh. Cuando salió el memorándum. A Nisman se le pararon los pelos de punta. Claro. Claro. Y eso nos hace sospechar a nosotros. Sí, sí. Porque sí, sí.、Eh, cuando el que tenía que haber declarado si era constitucional o no el memorándum era el juez, el primero que salió a declarar la inconstitucionalidad del memorándum fue Nisman.、Claro. Y eso nos hizo reflexionar si no era por temor de que. Se iba a enfrentar con que todas las pruebas que él decía que eran veraces, a lo mejor no lo eran o no eran suficientes.、Uh -huh. Nosotros tratamos con dos abogados norteamericanos que, con toda buena voluntad, vinieron a Argentina,、eh, se entrevistaron con Nisman y nosotros queríamos hacer una causa contra Irán. Y nos dijeron que realmente、eh, no podían elevar、eh, eh, la causa, o sea, llevar a cabo la causa,、sí. porque no había una sola prueba válida. Vamos a volver al archivo. 2011, por última vez, Sergio Burstein sube a hablar en el nuevo aniversario del atentado a Lamia. La Su palabra es muy fuerte. Acusa a políticos, a dirigentes de la comunidad y después ya no subiría más. Ahora, presten atención a cada una de las denuncias que hace Burstein hace tres años, porque tienen una conexión impresionante con el presente. cuando hablamos de construir la historia, pienso en nosotros, en Memoria Activa, en a p e n i a los que fuimos el escollo para que no triunfara la mentira. Y que la causa ANIA siga más viva que nunca, pese a que a muchos esto les pese. Estamos aquí y seguiremos a voz en cuella expresándoles nuestra verdad, porque guardar silencio nos haría cómplices de aquellos jueces, fiscales, dirigentes comunitarios, abogados, policías o políticos que aún pretenden enterrar la verdad. Sabemos, tenemos bien presente. Que hay dirigentes en la comunidad que quieren un rumbo distinto, que están comprometidos con la verdad y no con los amiguismos. Dejen ya entonces de actuar en, cuerpo, en forma corporativa. Eleven su voz. No sean cómplices. Dignifiquen la causa. Dignifiquen la comunidad. Dignifiquen la dirigencia comunitaria. Aquí, en este palco, no tienen lugar los dirigentes comunitarios que enviaron a un empleado. A pedirle al embajador de Estados Unidos que presione al fiscal y así evitar que siga investigando a los encubridores del atentado, como lo revelaron los cables de Wikileaks. Un empleado que actúa como presidente comunitario y un presidente comunitario que no habla, porque desde que, está, desde que esta negociación palaciega, oscura y vergonzante, salió a la luz hace más de siete meses, ni la institución, Ni ese presidente salieron a desmentirla. Al no lograr coaccionar al fiscal, terminaron haciendo una presentación en la justicia, esgrimiendo argumentos que lo único que buscan es seguir dilatando la posibilidad de llevar a juicio oral y público a los procesados por encubrir el atentado. En su mensaje de 2011, Burstein habló de los dirigentes de la comunidad. Que trababan la investigación judicial. Estamos aquí convencidos que con la verdad tendremos justicia y con ella la paz, la paz que tanto necesitamos, que tanto necesitan las víctimas, nosotros y la sociedad toda. Esta, esta profunda convicción nos motivó a repudiar públicamente el nombramiento de Delfino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. Por parte del gobierno porteño. El policía favorito estaba implicado en el encubrimiento del atentado más sangriento que s u f r i ó la República Argentina. Y sufrimos las consecuencias. Mediante una asociación ilícita, escucharon ilegalmente mis conversaciones con ellos, con mis compañeros de lucha, con mi familia, con ustedes. Nos escucharon a todos. El tiempo y la justicia nos dieron la razón en este reclamo. Esta actitud de no callar hizo que el jefe de gobierno, Mauricio m a c r i nos odie y nos desprecie. Él nunca merecerá nuestro respeto. El que nunca tuvo por los muertos en la Amia pretendió minimizar esta actitud ofreciendo una candidatura, una candidatura directa. A un miembro de nuestra propia comunidad, al que le asiste sin ningún lugar a dudas el derecho insolayable de ser candidato. Pero no podemos tolerar que por sentimiento o por política de campaña nos descalifique etiquetándonos como funcionales o asociados a los poderosos. Es el mismo que cuando acudimos en busca de ayuda nos mintió y nos dio v u e l t a la cara. Aquel que desde memoria activa, con quien compartimos el mismo dolor y la misma lucha, logró acumular poder con el solo fin de satisfacer ambiciones personales. Julio Sloser s asumió la titularidad de la DAI en el año 2013. En ese momento se corta la cadena de poder de Veraja. No obstante, pretenden que todos los trapitos sucios se sigan lavando en casa. Es la necesidad urgente, urgentísima, de que se envíe oxígeno al hospital de clínicas. Se ha acabado el oxígeno en el hospital de clínicas. El FBI y e l Estado. ¡Mientras! ¡De la p a d a paz! Desesperadamente piden una lista de heridos en la puerta del hospital de clínicas. Las instituciones tienen sus conducciones y estoy convencido. que Cada una de las conducciones ha intentado hacer lo mejor para el esclarecimiento de la causa. De la Más allá de que uno pueda coincidir que haya habido errores o que no haya habido errores. Pero indudablemente yo parto de que todas las anteriores conducciones han actuado con mucha buena fe. Si han cometido errores, bueno, está, estamos ahora. Usted vio, está la causa de l encubrimiento, está la causa de todo esto y esto lo va a resolver la justicia. Pero sigo insistiendo,、eh, parto de la base de la buena fe de todas las conducciones de la institución que hoy me toca presidir. Tendré mis errores, pero eh, eh, actúo eh, absolutamente de buena fe,、eh, dentro de mi conocimiento y lo que no lo sé, eh, busco eh, que me asesoren. Porque uno trata de cometer la menor cantidad de errores posible. Desde el año 2003, Argentina convirtió a uno de sus ejes de política exterior al tema AMIA junto a Malvinas. La palabra del canciller Timerman como resumen final de todo lo escuchado esta semana. Desde el 2003 hasta la fecha, los presidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Firmaron nueve decretos que marcan un hito histórico en la investigación del AMIA. Los mismos tenían por objeto desclasificar toda la documentación vinculada con el atentado del AMIA, en todos los ámbitos: s i d e Fuerzas Armadas, Fuerza de Seguridad, abrir todos los archivos y desclasificar y además levantar la prohibición que pesa sobre agentes de inteligencia de cualquiera de las fuerzas para declarar ante la justicia. Hechos inéditos. Y no tomados por ningún otro gobierno. Si el fiscal Nisman no realizó con eficiencia su trabajo, no p u e d e aducir que fue por falta de instrumentos legales. Estoy seguro de que todas estas idas y venidas del fiscal Nisman serán una nueva frustración para quienes buscamos la verdad y el castigo en la causa AMIA, pero tal vez sirvan para que el fiscal Nisman baje el dedo acusador y presente las pruebas y los testigos. Sí, que dé a conocer los nombres de los testigos que le aportaron las pruebas, que permita a todos los argentinos y en especial a los familiares de las víctimas evaluar su trabajo. Precisamente el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por el Congreso Nacional, Permite a las víctimas y sus representantes la actuación amplia en la investigación y en el control del rol de la fiscalía, entre otros derechos y atribuciones, garantizando de esa manera que no solo el juez y el fiscal sean parte activa en las causas judiciales e investigaciones criminales. Una causa frenada, congelada, mientras seguimos esperando la verdad 20 años después. Durante todos estos meses en el cual el memorándum está frenado, ¿avanzó la causa? No. ¿Se hizo justicia? Tampoco. ¿Se atrasó la investigación? Sería importante escuchar al fiscal Nisman en este punto, a 10 años de haber asumido en su cargo de único responsable de la investigación del atentado a la Amia. Sobre el avance de la investigación del fiscal Nisman, el juez de la causa Amia, Rodolfo Canicova Corral, Dijo hoy, y cito: Que yo sepa ninguna, porque que yo sepa estamos hasta donde yo sé, igual que cuando estábamos, cuando ordené aquellas capturas. Vaya a saber cuánto hace en el tiempo, ya ni me acuerdo. Y a pesar de las directivas que le hemos dado al fiscal, no me consta que haya habido ningún avance en ningún lado. Por ejemplo, transformando algunos de los elementos e indicios en pruebas concretas. ¿Qué es lo que se le reclama al fiscal? Fin de la cita. Ahora resulta que en vez de investigar a los sospechosos, se dedicó clandestinamente a investigar a la presidenta de la República Argentina. En declaraciones radiales, el juez de la causa Amia alertó que no fue informado por el fiscal de esta nueva investigación y se hizo sin su autorización. Además, dijo que, y de, abro comillas, hubo una confusión de roles porque el que debió conducir la investigación. Fue el fiscal y debió conducir a los elementos de inteligencia de que cooperaban. Y me parece, dijo el juez, que terminó siendo al revés. Que los servicios de inteligencia conduzcan e l Poder Judicial nos remite a las noches más negras de la historia de las dictaduras en nuestro país y en el resto del mundo. Próximo lunes a las 15, Nisman, con el apoyo de parte de la oposición política Toda la perencia hegemónica comenzará a rendir cuentas ante las 86 personas que perdieron la vida el 18 de julio de 1994.